Lección 7. Reparados. Ejercicio 3. A. Hoy es día festivo. Carlos todavía está en la cama. Se levanta más tarde. B. El lunes es día de trabajo. Me levanto temprano, a las 6 de la mañana. C. Los días festivos no trabajamos. Desayunamos más tarde y después salimos con los amigos.